Bueno, buenos días, eh, señor presidente. Muchas gracias por permitirnos comparecer. Yo lamento que mi voz hoy está bastante mejor, pero está bastante quebrada esta semana. Intentaré que se me oiga <coughs> adecuadamente. Bien, yo voy a intentar bajar a bastante más detalle. Espero no aburrir, pero creo que es necesario que todo el mundo pueda conocer los datos que reales Y son datos, no son opiniones. Y se pueden contrastar de cualquier forma. Bien, cuando vivimos una realidad económica y social en la que las empresas, para poder salir adelante, se plantean la conveniencia o no de condicionar los sueldos a la productividad, resulta que en Metro Bilbao seguimos viendo a una parte de los sindicatos convocar paros parciales. Dejando las cuestiones políticas de lado que no son de mi competencia y como gestor de recursos públicos, no puedo permitir que las cuentas de Metro Bilbao sean rehenes de las peticiones sin sentido de algunos sindicatos. En ningún caso la intención es la de reducir los derechos adquiridos, pero tampoco es posible claudicar ante cualquier reivindicación sindical. Por responsabilidad no se puede derrochar dinero público en propuestas que no vayan impulsadas, vinculadas a proporcionar mejoras en el funcionamiento o en el servicio que presta Metro Bilbao. No se trata, pues, de una bajada de sueldos ni de despidos ni de empeorar las condiciones laborales de los trabajadores. Es simplemente medidas en búsqueda de la eficiencia que persigue tanto el beneficio de Metro Bilbao y la sociedad vizcaína como el de la propia plantilla de la compañía. La responsabilidad asumida por esta dirección nos obliga a gestionar los recursos de Metro Bilbao de una forma eficaz. No podemos permitir que esto se traslade a la sociedad como un planteamiento o una intención por parte de esta dirección de reducir los derechos de los trabajadores, porque esto no es cierto. El principal objetivo que persigue la dirección de Metro Bilbao, tanto mi equipo como yo mismo, es el de ofrecer el mejor servicio a toda la sociedad vizcaína. Y es precisamente esa responsabilidad y no el afán de imponer por la arbitrariedad la que me lleva a desarrollar una gestión razonable y coherente, que en ningún caso puede estar condicionada por las amenazas y coacciones de un grupo de personas que persiguen un interés personal, olvidando que trabajan para una entidad de servicio público financiada por toda la ciudadanía. Antes de pasar... Al ponerles la situación detallada de los trabajadores de Metro Bilbao actualmente, creo que es conveniente que les explique en qué situación se encontraban los trabajadores de Metro Bilbao cuando me incorporé al puesto de consejero delegado Como ya se ha dicho anteriormente, se firmó un convenio en julio del 2008 con una duración prevista inicial de tres años, 2008 a 2010, probable hasta 2011. Un convenio aprobado por los anteriores dirigentes de Metro en el que se estipulaban unas subidas salariales que se traducen en un aumento del ratio de coste anual por empleado del Metro del 10,64% en el año 2008, un 12,13% en el 2009 y un 10,18% en el año 2010. A preguntas de un grupo de esta Cámara remití mucha más información. Hoy no voy a exponerla completa, pero sí haré una pequeña síntesis. Y si hace falta más detalle, creo que hay turnos suficientes para entrar en ello. Como decía, en los últimos cuatro años en Metro Bilbao la dirección ha incrementado sus salarios en un 3,29%. Sin embargo, la retribución de los trabajadores se ha incrementado en un 36,40% cuando el IPC acumulado en ese periodo ha sido del 9,70. En el último convenio, firmado en 2008 con el, el señor presidente José Luis Bilbao, y nueve meses antes de unas elecciones autonómicas, es farragoso, difícil de comprender, ya que incluye más de 40 conceptos salariales. Pero lo cierto es que tras la entrada en vigor de este convenio, el incremento de gasto global del presupuesto ha incrementado en cuatro años en más del 50%. ¿Por qué digo luego que es el 36,40? Porque algo ha crecido la plantilla y haciendo el ratio no es ese 50, el 50 es el global, pero por empleado es un 36,40. En 2007, Metro Bilbao gastaba en retribuciones al personal 18,2 millones de euros y el presupuesto de 2011 fue de 27,4%. De este aumento, como les decía, en el gasto de las retribuciones al personal no resulta proporcional al incremento de la plantilla. En el periodo 2008-2011 en 2011, pasó de 611 empleados a 672 empleados, empleados 100% equivalentes. Si calculamos el ratio de costes salidas por empleado en los años de aplicación del convenio, podemos afirmar que el incremento salida al medio de los empleados ha sido del 42,25%. Todo ello en pleno periodo de crisis económica, cuando, como decía, el IPC era el 970. ¿Por qué el 42.25 y no el 36.40? Porque el 36.40 incluye la congelación salarial que se les ha aplicado. Ese es el diferencia También se ha implantado, pero de una forma racional... Retribuciones por objetivos en Metro Libro. El convenio, firmado en el 2008, contemplaba objetivos para el 2010 y para el 2011. Ya los contemplaba. El objetivo fijado para el 2010, que ya estaba cuando yo me incorporé, soy consejero legado de Metro desde el 23 de febrero del 2010, incluía una partida económica y el objetivo era absentismo se consiguió un, abs un absentismo del 8,17% de media y se pagó el 100% de la retribución estipulada en el convenio a repartir entre todos los trabajadores de Metro Viva. en el 2010 esa partida se multiplicaba por 3 alcanzando 390.000 euros a repartir entre toda la plantilla y cuando fuimos a fijar los objetivos ...tuvimos un conflicto, como ha explicado el presidente. Finalmente se fijaron unos objetivos solo con la reducción de coste presupuestario. Porque el objetivo de este consejero delegado, como hemos dicho antes, es la eficiencia. Pero el ahorro no es dejar de hacer cosas. Y se estipulaba así en los objetivos. La constitución del objetivo descuenta tareas que por una razón o otra... Cuando se hace el presupuesto se piensa que se van a ejecutar y por una razón o otra no se ejecutan. Eso no computa como ahorro. Eso no es ahorro. Eso es menos presupuesto. El objetivo es el ahorro, la eficiencia. Y el objetivo se cumplió al 100%. También se cumplió al 100% en el 2011. Y los trabajadores, todos los trabajadores del metro, cobraron la parte proporcional de esos 390.000 euros contemplados en el convenio. Segundo aspecto relevante, la productividad. Claro, de la productividad podemos decir muchas cosas. Os puede gustar más o menos, pero la forma de ser eficientes y de que el dinero público se utilice adecuadamente y si no es necesario aquí se puede utilizar en otros medios públicos es imprescindible en la gestión del, de los recursos, como decía Voy a darles unos datos de, del Observatorio Económico de BBVA de abril del 2012. La productividad por empleo en España ha aumentado el 11,1% desde comienzos de 2008, el mayor crecimiento entre los países de la zona euro. La jornada laboral se ha ampliado un 2,6% desde el comienzo de la crisis, mientras que cae en el conjunto de la OCDE. Y la evolución salarial también apoya la mejora de competitividad. El crecimiento de los salarios es inferior al de la productividad desde 2009. Estos son datos. ¿Qué entendemos por productividad en Metro Bilbao? Y así está y así estaba. Aquí el consejero delegado no ha metido mano ni ha modificado criterios que ya existían desde el origen de Metro Bilbao. Se entiende como productividad, en este caso de los conductores, que es el aspecto obviamente más crítico... ...el porcentaje de tiempo de su jornada laboral en el que está transportando personas. Y cuando se establecen los turnos, algo que se hace con un año de anticipación... ...el sistema que genera los turnos directamente da este dato. No hay manipulación de nadie. Pues bien, como saben, en convenio, Metro Vibrado trabaja 1.592 horas... Y la plantilla de conducción acuden a trabajar en media 200 días. Y sobre estos parámetros tenemos que gestionar la productividad. Y la productividad en las áreas de conducción actualmente no supera el 65%. 65% de 1.592 horas. Esa es la productividad actual en el área de conducción. ...que es, como todos ustedes saben, la más crítica para la prestación del servicio. ¿Y cómo se desglosa, por ejemplo, aunque luego también hablaré de la plantilla... ...el dimensionamiento, el famoso dimensionamiento de los conductores de Metrovilog? Pues muy sencillo. El número de conductores necesarios para los turnos de conducción, es decir, para el servicio... ...son 134. 134 Hay nueve conductores de reservas, lo que en la casa se conoce el por si acaso. Hay dos conductores necesarios por la formación intensa que dedica Metro Bilbao a sus conductores cíclicamente, a pesar de que el Metro Bilbao... ...tiene sistemas de conducción automática. Y cuando no se conduce con los sistemas automáticos... ...el tren se retira. Es decir, los conductores no conducen manualmente... ...con pasajeros los trenes en Metro Bilbao. y que quede claro. Pero además, para cubrir el absentismo... ...Metro Bilbao históricamente... ...con las cifras históricas que teníamos... ...y luego hablaremos del absentismo dimensiona un 8% más de conductores, lo cual supone 13 conductores adicionales para cubrir el absentismo de la plantilla, calculado con un 8%, pero aún hay más. Metro Bilbao presta, como otros medios de transporte metropolitanos en España y en el mundo, servicios especiales. Pues para servicios especiales el dimensionamiento de Metro Bilbao en los conductores implica otros 8 conductores más, que hacen el total de 166 conductores. Es decir, de lo necesario para prestar el servicio, son 134, Metro Bilbao dispone en su plantilla de 166. Por lo tanto, no solo tenemos... ...una productividad por turno de trabajo de las 1.592 horas del 65%, sino que el número de conductores reales necesarios para prestar el servicio básico, es decir, excluidos servicios especiales, sería de 134 y tenemos contratados en plantilla 166. Y esos son datos, no es ninguna opinión. Bueno, les decía, la plantilla se sobredimensiona para garantizar en todo momento, en todo momento la prestación del servicio. Y los criterios, sobre todo de sobredimensionamiento son en conducción y en estaciones, en supervisión de estaciones, también en otras áreas. Y de esa forma con unas tasas de absentismo en torno al 8% en conducción Y al 10% en supervisión se cubre el 100% de los servicios y hasta hay personas, como llamamos nosotros, en el banquillo de reserva, esperando a que pase algo que, afortunadamente, muchas veces, casi siempre, no pasa. Cronología de los paros. Esto intentaré ser rápido porque el presidente ya, ya lo ha anunciado de forma, yo creo, bastante detallada. En septiembre de 2010, Metro Bilbao disponía de una plantilla de 158 conductores y 173 supervisores. Ese mismo mes se realiza una convocatoria de huelga que es desconvocada por el acuerdo alcanzado a primeros de octubre de 2010, con las siguientes consideraciones generales. Primero, mantenimiento de la actual plantilla, 158 conductores y 173 supervisores. No denunciar el cuarto año de convenio, es decir... ...próroga tácita del cuarto año de convenio. No aplicación del Real Decreto Ley 8 2010... ...de disminución de salarios a la plantilla de Metro Bilbao... ...que sí a los directivos de Metro Bilbao... ...que se les aplicó. Y desconvocar todo tipo de acciones de presión... ...hasta la firma del nuevo convenio. Yo no quiero leerles el acuerdo... ...creo que todos lo tendrán... ...podría hacerlo, porque aquí evidentemente hay cosas que los sindicatos no han cumplido y hay, voy a leer algunos aspectos como decía el presidente se titula acuerdo por la estabilidad del empleo en Metro Bilbao que creo que es significativo y el primer punto es flexibilidad de la plantilla son dos páginas no es todo el libro la actividad recogida en los turnos y cuadros de servicio personal de línea vigentes para 2010 y 2011 así como los firmados el 22 de septiembre de 2010 se realizará con la plantilla actual 158 conductores y 173 supervisores sin detrimento del servicio a realizar esta plantilla será a cargo del servicio de los años 2010 y 2011 con las ampliaciones de servicio previstas Este punto lo han incumplido los sindicatos desde mayo de 2011. Reducción del 5% anual del salario de las personas que componen el comité de dirección que se ejecutó. Pago de solicitudes de premio de permanencia que se presenta a partir del 1 de octubre, retrasarlo hasta el 2012 para disminución de la masa salarial, que en eso sí hubo acuerdo. No bajábamos salarios. Buscábamos eficiencia en la masa salarial que se puede hacer, que son dos cosas distintas. Acción social. Se suprimen las medidas de acción social relacionadas con la Navidad, cesta de Navidad y el lunch. Jornada extraordinaria. Se mantiene la posibilidad actual de optar por el cobro o disfrute la jornada extraordinaria. La realización de jornadas extraordinarias no afectará la creación de empleo. No afecta en ningún caso. El compromiso de cobertura de la plantilla de SCC, que venía del convenio original ...dos personas, se cumplirá durante 2011, se cumplió en febrero del 2011, no en diciembre, en febrero. Compromiso de incorporación preferente, y esto es importante para el conflicto en el que estamos... ...compromiso de incorporación preferente de las personas con contrato temporal en vigor a fecha 1 de octubre de 2010, así como las personas desvinculadas entre el pasado 5 de septiembre y el 1 de octubre de 2010 cuando surjan necesidades de contratación fija o temporal de personal manteniendo los criterios actuales de cobertura de empleo por medio de la contratación temporal la incorporación de estas personas una vez superada la evaluación pertinente se realizará con un criterio de rotación el criterio de asignación de esta rotación se acordará en el seno del comité de empresa a propuesta de la parte social en el plazo máximo de 15 días. Este es el acuerdo del 1 de octubre del 2010 que los sindicatos incumplieron desde mayo del 2011. Porque desde mayo del 2011, como bien ha dicho el presidente, los sindicatos querían más plantilla. En indefinido, más plantilla. Cuando el acuerdo que firmaron todos, excepto Lab, decía que con esa plantilla acordada Se cubrían los servicios del 2010 y 2011 con las ampliaciones previstas, que recuerdo que eran las estaciones de Ariz, que fue en febrero del 2011, y Basauri, 11 de noviembre de 2011. Lo cual, si hay que hablar de incumplimientos, está bastante claro. Pero es más, el acuerdo alcanzado que acabamos de señalar supuso... Para la plantilla, para cada uno de los miembros de la plantilla, un aumento del 5,87% de su salario. Con lo cual, como algún sindicalista decía tras la firma, y comparado con lo que ocurre en el resto del país, en estos mismos medios de transporte, tú tienes una dirección que es una hermanita de la caridad. Esa es la afirmación de algún sindicato al acuerdo del 1 de octubre. Ni os han bajado el salario, te garantizan el empleo, se bajan ellos el salario. Digo, ¿esto qué es? Bueno, este es el acuerdo del 1 de octubre. Lo digo porque, como parece que esta dirección solo pretende despedir trabajadores, subcontratar, externalizar trabajadores, ...y bajar el sueldo a todo el mundo... ...en público pueden decir lo que quieran... ...algunos sindicatos en privado... ...obviamente dicen otras cosas... ...pero se guarda guardan... ...el problema es que guardándoselo... ...generan conflictos que afectan a terceros... ...y por desgracia a la propia compañía... ...bien, como decía a finales de mayo de 2011... ...el Comité convoca paros incumpliendo el acuerdo firmado en octubre exigiendo la retirada de las condiciones del bonus por objetivos las condiciones que eran, como ha dicho el presidente la rebaja, el absentismo, la disminución del gasto y el aumento del número de clientes elementos básicos para la mejora de la eficiencia de Metro Bilbao sin duda los tres Tal es así que este año hemos vuelto a poner los mismos objetivos. porque hay que generar una cultura de esfuerzo y de eficiencia dentro de la plantilla y no se hace en un año? Costará, pero no hay más remedio. Primeros de junio la dirección propuso a los sindicatos una oferta que contenía básicamente lo siguiente. No aplicar el Real Decreto de Reducción de Salarios, obviamente. Únicamente condicionar la obtención del bonos por objetivos a la disminución del gasto, como decía antes, y ampliar la plantilla de conductores a 162 y la de supervisores a 175 hasta la apertura de la estación de Basauri. Y con la, la apertura de la estación de Basauri evaluar si realmente eran necesarios más trabajadores o no. La propuesta fue rechazada por una, por una parte del comité de huelga, alegando la necesidad de aumentar la plantilla, nunca cuantificando cuál era ese aumento. Finalmente, el 11 de julio, la dirección de Metro del Banco alcanzó un acuerdo con los sindicatos en cuanto a la dimensión de la plantilla. 166 de conducción y 182 en supervisión una vez aumentada se incorpore la estación de Ibarbengoa hecho, que no está abierta al público por lo tanto, 179 y este consejero delegado que negoció este acuerdo directamente con los sindicatos ya advirtió a los sindicatos que esto lo que implicaba era que la rotación de bolsa de temporales que era el problema del acuerdo del 1 de octubre se iba a ver perjudicado porque estábamos traspasando temporales en rotación a fijos. Y si hay más fijos, y desde el punto de vista de la empresa no necesarios, habrá menos temporales en, en circulación de esa bolsa. Y ese es el problema que los sindicatos han encontrado de cara a los trabajadores al firmar el acuerdo del 11 de julio. ...pero ese ya no es mi problema... ...yo lo advertí en su momento... ...no voy a leer el acuerdo del 11 de julio... ...pero es algo más prolijo... ...si hace falta luego lo detallaremos con... ...siguiente aspecto... ...la reorganización de los talleres... ...punto que a finales de julio... ...los sindicatos demandan aclaraciones... ...una vez que fue presentado al comité de empresa en mayo solicitando aclaraciones porque surgían muchas dudas de su implantación no surgían ninguna duda de su implantación la única duda era que ellos no habían autorizado hacer eso y entonces ¿cómo se nos ocurría plantear una reorganización? bueno, pues se nos ocurre hacer una reorganización porque es necesaria evol evolucionar ...en los sistemas de mantenimiento a medida que la obsolescencia de las instalaciones avanza. Y eso es obvio. Eso es obvio. Pero aún así se plantearon esas cuestiones. Pues bien, como ya ha dicho el presidente, a partir del día 7 de septiembre... ...se creó una comisión técnica en la que participaban todos los sindicatos... ...con todos sus asesores técnicos... Que quisieron para en múltiples sesiones el director técnico explicar con todo lujo de detalles el planteamiento de la dirección para la reorganización del área técnica y el objetivo que se perseguía. Y se perseguía la mejora para la reducción de las averías. Punto 1. El primer cuatrimestre del año 2011 había generado problemas serios y que se tuvo que corregir con un plan específico en los últimos en el último la última parte del primer semestre y a consecuencia de eso lo que queríamos era buscar consolidar ese nuevo sistema a través de esa reorganización. Como decía, esta nueva estructura lo que permitirá, porque no es de un día para otro, minimizar el impacto que las averías tienen en nuestro servicio. ...abordando su gestión, no desde un punto de vista reactivo, como se había estado gestionando durante más de 15 años, una vez que se producía las incidencias... ...sino a través de mecanismos proactivos que nos permitan adelantarnos a las averías, evitando que éstas lleguen a impactar en el servicio. Otro punto clave a la hora de desarrollar la nueva estrategia de mantenimiento ha sido la evolución que han experimentado los sistemas a mantener... Las tecnologías cambian y muy rápido. Y se ha buscado diseñar la estructura que nos permite mantener el servicio del Metro durante los próximos 15 años al máximo nivel. Como decíamos antes, Metro Bilbao, a pesar de mucha gente, sigue siendo referente mundial. Tanto a nivel técnico, como de diseño del entorno, como de gestión. Y recuerdo que Metro Bilbao, por ejemplo, está prestando servicios de consultoría a otro metro en, en Málaga que está arrancando sus servicios. Y no hemos sido escogidos por cuestiones de precio, de oferta. No. Hemos sido escogidos por la experiencia que hemos desarrollado y los sistemas que tenemos. Pero no nos podemos quedar atrás. De hecho... La consultoría que se está haciendo para Málaga, ojalá la pudiéramos implantar directamente aquí, porque ya no vamos a hacer en Málaga lo mismo que se ha hecho aquí. Hay una evolución, pero parece que aquí tenemos que estar pensando lo que se hizo hace 15 años y no movernos. Eso llevará a que la, el deterioro del servicio y el deterioro de la sociedad Metro Bilbao sea muy rápido. Por eso hay que poner medidas. La dirección apostó por la participación de los distintos sindicatos y sus asesores técnicos durante, como decía, múltiples reuniones. Hubo una amenaza de huelga en octubre que no se llegó a celebrar, dado que en reunión del comité de huelga del 4 de octubre, y lo voy a leer tal cual, Se acordó por parte de algunos sindicatos desconvocarlos. Y lo leo. En la reunión, la nota interna distribuida a toda la plantilla. En las reuniones mantenidas con el comité de huelga los días 3 y 4 de octubre, la dirección ha propuesto mantener la especialidad del puesto en cuanto a su denominación, tanto para el colectivo de técnicos como el de supervisores de mantenimiento. Los sindicatos CIM, Comisiones y ISK han aceptado esta propuesta procediendo a la desconvocatoria de la huelga y manteniendo el diálogo con la dirección. La dirección ya se había comprometido públicamente y por escrito a los aspectos que les preocupaban. No reducir la plantilla de la dirección técnica ni con la nueva organización planteada, incrementar la externalización de funciones de mantenimiento que actualmente son realizadas por personal técnico propio. Los fantasmas de que esto era para echar a gente o externalizar servicios están por escrito. ...pero parece que no alguien no quiso oírlos... ...o no, algunos los oyeron... ...otros luego lo han vuelto a sumar como si no fuera cierto... ...en cualquier caso... ...estos puntos y alguno más... ...fueron ratificados... ...por el Consejo de Administración de Metro... ...es decir, la reorganización de los talleres... ...en ningún caso... ...va a suponer disminución de la plantilla... ...el área técnica... ...ni modificación de funciones... ...básicas de las personas... ...que están trabajando actualmente... ...en el área técnica ni van a suponer incremento de la externalización de servicios. Yo puse una salvedad que creo que consta en el acta. Espero que si ningún trabajador del área técnica quiere hacer un trabajo que debe realizar para Metro Bilbao, eso sí lo podamos externalizar. Lo digo porque hay un caso. Ningún trabajador del área técnica del área técnica de Metro Bilbao durante los 16 años y pico que lleva en funcionamiento ha querido limpiar los filtros de los motores de Metro Bilbo ni los mecánicos ni los eléctricos ¿qué solución adoptó la compañía? hace años ¿eh? no fui yo tampoco contratar a un externo que lo hace en los talleres de ARIZ es curioso ¿eh? que los propios trabajadores de Metro no quieran hacer funciones necesarias para el servicio esas, obviamente, como hay que limpiar los filtros, habrá que subcontratar a alguien externo que si sí lo quiere hacer, porque los trabajadores de metro se negaron. Esa es la única excepción que yo propuse al Consejo, porque obviamente, si se niegan a trabajar, tendremos que hacer las, las tareas necesarias de mantenimiento. Estos datos seguro que no lo sabían, pero ahora los van a saber. Y luego supongo que más. el día 7 de septiembre como ya ha comentado el presidente la dirección propone la comisión lo que les hemos dicho pero ese mismo día se plantean todas las, las discusiones se hace una manifestación pública de que no habrá ni despidos en los talleres sino todo lo contrario como ya se ha dicho sigo firmemente creyendo que el área de mantenimiento es la que más debe crecer la que más debe crecer en metro Bilbao lo he dicho en múltiples ocasiones. Pero parece ser que no interesa oírlo. Yo creo que de la parte de cronología, como el presidente ya lo ha explicado, me la voy a saltar. Si bien vamos a sintetizar un poco cómo es la situación de los cinco puntos de las nuevas convocatorias de paro. Primero, el incumplimiento del acuerdo de cobertura de plantilla. Bueno, tenemos sentencia ya dijimos que la vamos a acatar vamos a cumplir espero que no la recurran tendremos que esperar a que sea firme para cumplirlo pero no he oído manifestaciones públicas públicas porque lo que se dice en los comités de empresa a veces, como no se graba a veces se olvida y las actas no se firman de que la parte sindical no el comité de huelga sino los sindicatos que forman el comité de huelga, van a acatar la sentencia sí o sí. Pero, como tienen plazo de recurso, habrá que esperar. En cuanto a la reestructuración del área de mantenimiento, no voy a alargar mucho más. Podríamos hablar del informe de averías, pero el informe de averías dice que hemos bajado mucho, pero no es suficiente. Para mí no es suficiente. Y creo que para los ciudadanos de Vizcaya tampoco. Por tanto, hay que poner nuevas medidas que haga que siga bajando. Porque es cierto que hemos bajado mucho, pero entre el 2010 y 2011 está prácticamente estancado. Y el material, las instalaciones, cada vez tiene más edad. Y las tasas de averías crecerán. Por tanto, hay que trabajar para que, aunque crezcan las tasas individuales, globalmente el sistema tenga menos averías. Por eso hay que cambiar el modelo. Servicio de Nochebuena, este fue un requerimiento de Juntas Generales, con un único voto en contra. Muchas extensiones, pero un voto en contra. En los años 2010 y 2011 se ha realizado con voluntarios, y el 2010 se ha realizado con voluntarios con acuerdo sindical. con acuerdo sindical lo digo así de claro ¿eh? con acuerdo sindical si no, ya lo explicaré si nadie alguien no lo conoce ya lo explicaré los turnos de conducción pues esto va ligado directamente a la productividad y la productividad en metro ya ha dicho que ahora no supera ...el 65%, perdón, está en el 65%, pero les voy a hacer el cronológico. En el 2007 era el 63,47, en el 2008 el 63,31, hasta Echevarri 2010, es decir, antes de la inauguración de Ariz... ...era del 63,13 y efectivamente con la incorporación de Ariz simplemente porque el recorrido es más largo y el tren solo para una vez más y recorre casi 4 kilómetros más pasa al 64,11% con Basauri y con la vía única de Videzábal que ha sido un problema en la recuperación de las averías no generaba averías pero sí la modificaba el tiempo de recuperación pasa al 64,78 y los turnos actuales Con y sin la vía única que ya no tenemos vía única son del 65,41% esa es la productividad actual de los turnos lo curioso es que en las actas en las que los, los sindicatos algunos rechazan esos turnos lo que piden es disminuir la productividad y textualmente es Como ahora tenemos más conductores, que son 166, vamos a que todos trabajemos menos todavía porque así tendremos todavía que generar esa bolsa de temporales para incidencias esporádicas, pero yo ya he repartido que yo trabajo menos. Eso está recogido en acta. Disminuir la productividad de los turnos. Ese es el objetivo del punto 2 del conflicto en estos tiempos siguiente y último cobertura y reducción de jornada por guarda legal los sindicatos dicen que hay un acuerdo en 2006, es cierto pero se olvidan que el convenio de 2008 modifica ese acuerdo de 2006 en cualquier caso estamos refiriéndonos a dos personas dos personas con todos estos temas sobre la mesa quiero recordarles que tras la primera propuesta de arbitraje presentada por parte de la dirección a lo largo del conflicto y en otras tres ocasiones la dirección ha ofrecido esta posibilidad para finalizar con el conflicto si no tenemos razón que venga alguien que nos diga que no y ya está pero a mí me gustaría haber oído a los sindicatos no ya ahora que acatan la sentencia que todavía no lo oído sino desde noviembre ...que se sometían a un arbitraje... ...y que por tanto se resolvía el conflicto. Si no han querido... ...tendrán que explicar por qué no quieren un arbitraje. Porque hemos tenido que llevar a juicio... ...la única parte del, de los cinco puntos de conflicto... ...que tiene rango jurídico. Pero lo demás se podía haber sometido a arbitraje... ...en noviembre... ...y no se hubiera sometido a la sociedad vizcaína a estos meses de problemas. La oferta fue rechazada porque se porque se propuso desde la dirección un árbitro. Fue rechazada porque parecía que ese árbitro podía ser parcial. Se ofreció desde la dirección que los sindicatos propusieran un árbitro. Nunca jamás. Nunca jamás. Lo tendrán que explicar ahí. y finalmente pues como decía el 28 de marzo tenemos la resolución del juez que ya dijimos que íbamos a acatar, acataremos, cumpliremos taxativamente. Sin ningún inconveniente. La lástima es que no se hubiera podido producir esto o el su equivalente que es el arbitraje en noviembre. Igual es que a algunos no le interesaba.